Hola, ¿qué tal? Sí, será muy bien, muy bien, acá en la recta final, porque comenzamos ya este viernes a la mañana con actividades y bueno, sigue toda una semana a pleno, con talleres, con funciones, con conversatorios, con encuentros, así que、eh, acá, a full, a full y bueno, re contentos porque viene todo, viene todo viento un poco, así que estamos como. Esperando ansiosos que, que arranque. Esta es la octava edición, ¿verdad? ¿Nos querés contar un poquito sobre los inicios、eh, de este proyecto? Sí, esta es la octava edición y es un proyecto que en realidad tiene, bueno, 10 años,、uh -huh. solo que un año no, no se pudo realizar. Yo estaba de viaje, soy como la, la coordinadora, la organizadora del festival, entonces ese año no se hizo y luego en la pandemia, ¿no? Fue uno、uh -huh. de los años pandémicos, no, no pudimos hacer el festín. Así que bueno, estamos en la octava, este, pero venimos bueno, hace 10 años trabajando y un poco el origen de, de este festival es visibilizar el reclamo de la danza, de la comunidad de la danza por su ley nacional. Surge en el marco de toda una serie de actividades que se había dado en su momento, desde el movimiento por la ley nacional de danza, para federalizar un poco el reclamo que estaba bastante, digamos, concentrado en la capital federal. m、mm, u bien. Así、eh, surgió desde e n t o n c e s hace 10 años.、Eh, bueno, ¿cómo se vienen preparando? ¿Cómo se preparan para, para esta semana de, de la danza? Y bueno, bien, nosotros trabajamos siempre con, con una convocatoria abierta.、Uh -huh. este, se presentaron, por suerte, muchos trabajos. Tuvimos ahí、eh, un lindo trabajo curatorial para decidir este, qué programar. Tenemos una hermosa proyecta,、eh, propuesta. Pedagógica, todos los días de la semana del 14 al 21, hay、uh -huh. talleres, hay clases abiertas. Este, y bueno, después tenemos la, nuestras fechas este, más fuertes, digamos, de lo que es la parte escénica del festival:、uh -huh. el viernes 14 a las 20 horas en el Teatro Municipal, y el sábado 15 desde las 18 horas en el Club Presidente Derki. Y después cerramos la semana de, de talleres y de actividades con un encuentro de estilos urbanos que se va a hacer en, en un club en、sí. D3. También todo, todas las actividades son en Pilar, en, en distintos lugares.、Sí. Este, y eso cerraría digamos, la, la semana de la danza,、eh, de todo lo que es talleres, conversatorios y propuestas de obra y propuestas escénicas. Bien, ¿está destinado exclusivamente para bailarines o para personas que、eh, bueno, por ahí no tienen la、e、experiencia y la quieren a adquirir a partir de ahora? El, el, no, el festival está dedicado a, a todo el mundo, es un、Bien. festival de danza, todo el que le interesa ir a ver obras o ir a conocer por ahí estilos de danza que no, que no suele ir a ver,、uh -huh. tiene de todo como para decir, bueno, a ver, qué s e l o tiene b a l l e ya danza contemporánea. Distintas danzas folclóricas, flamenco,、eh, danza árabe, street dance.、Eh, hay como para todos los gustos. Es abierto y gratuito para toda la familia.、Bien. Sí, los talleres, depende del taller, porque ya te digo, hay programación todos los días durante 7 días、Ajá. de clases abiertas y de talleres. Que yo eso recomiendo que entren a nuestra página,、okay. que es semanadeladanza.com.ar, porque es tanta actividad que no te la puedo contar. Eh, ahora, y hay para todas las edades, para todos los niveles, este, para todos los gustos también, porque hay clases abiertas de lo que te imagines, porque todos los estudios de Pilar esta semana、eh, han programado distintas clases abiertas, más allá de los talleres especiales que programa el festival. Ok, buenísimo. Entonces, por un lado, los espectáculos y por otro, son los talleres. Exactamente.、Eh, bueno, nos ibas contando igual algo, ya nos i b a s adelantando sobre,、eh, sobre los espectáculos.、Eh, ¿Lo pensaron así que sea bien federal para que,、eh, o por lo menos en el distrito, estu estuvieran bien、eh, localizados para que todos pudieran participar?、Eh, bueno, el festival se sitúa siempre en Pilar、uh -huh. porque es un festival bastante territorial.、Claro. De hecho, su nombre original e la Semana de la Danza en Pilar. Porque también tiene un poco la intención de abrir espacios bien con urbanos para la danza, sabiendo que en general todo lo que es producción, investigación, este, se desarrolla mayormente en la capital federal. n o Entonces, bueno, el festival está situado en Pilar, en sus distintas localidades y en distintos espacios a lo largo del territorio,、eh, y participan sí, compañías de, de distintos lugares, por ejemplo, de Mar del Plata, de San Martín, también de Cava. Este, bueno, Escobar, de, de zona sur,、eh, hay compañías de, de todos lados. Festín está situado particularmente en Fría. Bien, ahí lo que te quería decir. En diferentes barrios, ¿no? Nos mencionabas Pilar no, no, no, Centro. Bien, buenísimo.、Eh, bueno, si quieres,、eh, nos podés recordar entonces el lugar donde ingresar para aquellos que estén interesados, que nos están escuchando y que por ahí tengan ganas de aprender un poquito más sobre las eh, diferentes eh, danzas ahí que nos ibas contando.、Eh, ¿Dónde tienen que ingresar para ver todos los talleres? Pueden ingresar a nuestra página que es semanadeladanza.com.ar y también a nuestro Instagram que es senda.festivaldanza pilar y ahí también está este, subida toda la información de, de obras, de talleres, de clases abiertas.、Buenísimo. Si quieren informarse, también nos pueden mandar mensajitos, obviamente, a través de las redes, a través de la página para preguntar. Estamos trabajando a full, así que siempre respondemos. A la brevedad. Buenísimo. ¿Y todo es con entrada libre y gratuita? Sí, todas las actividades son libres y gratuitas, salvo los talleres especiales, d a m o s también son gratuitos. Lo que pasa es que tienen una inscripción previa por el tema del espacio.、Okay. Así que por eso recomiendo que entren a la página y se anoten、eh, para que nosotros tengamos una referencia de,、eh, de la cantidad de gente que viene a cada taller. Después las clases son abiertas, las funciones también.、Eh, y este año, que, que es muy importante decirlo, Contamos con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, e el festival se, se va institucionalizando.、Uh -huh. este, así que estamos como muy felices también por eso, porque venimos de una gran trayectoria de trabajo、uh -huh. y, y entendemos que es importante que el Estado reconozca estos espacios y les dé el apoyo que necesitan. Perfecto, ahí perfecto. Y después de, de, de tanto tiempo, ¿no? Y un trabajo reconocido ya en, en el territorio. Arranca el 14, ¿nos puedes adelantar por lo menos el primer día con qué, con qué van a ir? Sí, como no, el viernes 14 arrancamos a la mañana con un taller que se llama La potencia de los cuerpos, que van a brindar dos compañeras gestoras y hacedoras de danza de Mar del Plata, que tiene que ver con. El... Eh, con todas las cosas que atraviesan ¿no、cierto? el cuerpo, no solo en la escena, sino en la vida, en el movimiento cotidiano.、Uh -huh. Luego, a las 12 del mediodía, en el Teatro Municipal es este taller.、Uh -huh. También, e n e l teatro, al mediodía,、eh, digamos, abrimos lo que sería la parte de pensatorio del festival con un conversatorio que, que tiene que ver con el cuerpo, el género y la educación. Que donde va a participar Lucía Portos, que es secretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia,、uh -huh. la jefa distrital de Educación, las gestoras、eh, compañeras de Mar del Plata, yo como parte de la asamblea, y una compañera militante histórica de la, del colectivo LGBT de Pilar.、Uh -huh. eh, y a la noche tenemos a las 20 horas la apertura escénica del festival con una gala de danzas académicas,、eh, que sería danza jazz, danza contemporánea y danza clásica. t e m p o todo en el Teatro Municipal el viernes 14. Pero perfecto, sumamente completo ahí este festival. Así que bueno,、eh, agradecemos que, que tengas estos minutitos para contarnos.、Eh, y bueno, y a todas las personas que quieran se pueden ir、eh, sumando ahí a este festival. Decíamos sumamente、eh, completo y bueno, con, con el reconocimiento ya de 10 años de trayectoria en el territorio. Te agradecemos estos minutitos, Melina. No, al contrario, nosotros les agradecemos a ustedes que, que siempre nos están a, acompañando con la difusión de los eventos y, y es re importante el trabajo que hacen.